amigos, bienvenidos a Solo Negocios Arrancamos acá en Radio LED Una hora en la que vamos a hablar de empresas De los protagonistas del mundo del business Argentino, vamos a hablar De emprendedores De responsabilidad social, de tecnología Muchas cosas en este mediodía En Radio LED Vamos eh, a decir la temperatura En este momento, que se me perdió Pero bueno, ya se las voy a confirmar en un Ya se me va a confirmar un ratito, 20 grados ahí lo estoy, ahí lo estoy viendo por la tele, 24 para ser exactos, un día medio nubladito medio fresquito la verdad que a esta hora esos 20 años, esos 20 años esos 20 grados redundan en una temperatura bien calorcito, humedad y todo me parece que para la tarde se va a ir complicando, se andan con una camperita, si salen ahora y vuelven tarde, me parece campera fina va a ser la mejor opción, así que bueno, un poquito de Un poquito de, de, de nubes después de un fin de semana eh, con, con un poquito de sol, con un poquito de lluvia, con bastante lluvia ayer. Bueno, ahí tenemos todo el, el pronóstico para la semana, unos entre, entre 25 de máxima y 15 de mínima para redondear. 15 de mínima, 25 de máxima para los, para, los próximos, para los próximos días. Por ahí mucha nube y para el viernes un poquito de lluvia, por lo menos es lo que dice el pronóstico del servicio meteorológico por estas horas. Bueno, eh, pasó el 2 de abril ayer, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Nuestro homenaje desde acá a, a, a y reivindicación, obviamente a todos los héroes, a nuestros héroes de, de Malvinas y como siempre las Malvinas son argentinas. Mensaje que tenemos que repetir todos, todo el tiempo. Bueno, eso pasó en el día de ayer eh, 2, 2 de abril. Lo que pasó hoy, esta mañana, es que el presidente Macri hizo una presentación en la cual... Eh, se habló de algo así como, eh, lo de, desde el gobierno lo definen como el vaca muerta de la construcción, son una serie de, de anuncios que tienen que ver con, eh, con, eh, con, con medidas para promover eh, la construcción y llegar eh, a tener una demanda habitacional que llega a 100.000 familias, ¿no? y crear también 100.000 eh, 100 100 puestos de trabajo, por lo menos esos son los números que maneja el gobierno. Macri también aprovechó, en el medio de este, de este anuncio para eh, pegarle un poquito y hablar un poco de lo que va a pasar dentro de tres días, el 6 de esta, de esta semana, que es el, eh, el, paro, el paro general. Y ahí Macri dijo que respeta la decisión de los gremios, pero que no la entiende. Dice que no ayuda a nada a los trabajadores. Y en el contexto del, del otro anuncio que decía primero, del tema del, del vaca muerta de la... De la, de la construcción, el presidente dice, vamos a sacarle el poder a los mafiosos, encabezó esta mañana, como decíamos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, un acto donde se firmó el Acuerdo Federal para la Construcción, y ahí está toda esta expectativa de creación de, de puestos de trabajo, y que va a apuntar al, al tema del déficit habitacional, que sabemos que es un tema pendiente en, en, en la República Argentina, en todos lados, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el resto del país hablábamos el programa pasado con la gente del Del, del Banco Ciudad sobre, los nuevos, sobre las nuevas líneas de, de, de crédito. Bueno, en este Acuerdo Federal para la Construcción estuvieron presentes las autoridades del Gabinete Nacional, representantes de la OCRA, que es el gremio de los trabajadores de la, de la construcción, y también la patronal, ¿no? la Cámara Argentina de la Construcción. Muchos sectores ahí eh, involucrados en este, en, en, en este acuerdo. En principio, se espera que los empresarios del sector privado pongan, hagan inversiones por 150 mil millones de pesos en todo esto en, en, nuevos, en nuevos desarrollos y en desarrollos de, de, de la construcción obviamente, nuevas construcciones en viviendas y en promesa de contratar más, más personal para que trabaje en estas, en estas construcciones desde el lado del gobierno prometen beneficios impositivos en las cadenas de pago, van a bajar según la promesa oficial eh, ingresos, ingresos, eh, ingresos, bru eh, ingresos brutos un impuesto que se paga Y que, es bastante, y que es bastante alto, y van a intentar que se bonifique el ajuste por inflación en la compra de, de, de terrenos. Todas estas son medidas que, que, anunció, eh, que anunció el gobierno hoy. Las nuevas viviendas van a estar destinadas a familias cuyos ingresos no superen los 8 salarios mínimos vitales y móviles, son unos mil pesos en total. Eh, así que, eh, bueno, ahí se espera inversiones del sector de la construcción de 150 mil millones, y calculan que todo esta... Eh, que todo este movimiento va a hacer bajar los precios de las propiedades en, en el precio de venta, más o menos en un 10%. Esto no siempre se cumple, cada vez que hay este anuncio que hay una dinamización del sector, aparecen los vivos muchas veces y aumentan, tanto los materiales para la construcción como los precios de los inmuebles, etc. Esperemos que en esta, vez, esta vez no... Eh, no, no pase. Bueno, día en los en los aeropuertos. Estoy viendo una, una última noticia en el canal, en el canal TN. Eh, eh, hay un muerto en el aeropuerto, un, muerto, una persona, un argentino que murió en el aeropuerto de, de Porto Alegre. Después vamos a ampliar. Aparentemente fue un intento de robo. Habría caído desde una altura importante, desde un segundo piso. Después te vamos a, a, a ampliar. Eh, pero claramente la noticia del día que tiene que ver con aeropuertos, y que sí es un atentado, no un hecho aislado como aparentemente pasó con una víctima argentina en, en, en un aeropuerto de Brasil, en Puerto Alegre. Tiene que ver con el atentado que habrás escuchado vos hoy que se dio en, el, en, en otro medio de comunicación, en este caso en eh, la línea de Subte en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde murieron unas 10 personas. Eh, hubo, un, hubo un estallido, todavía se está investigando a ver eh, las 9 eh, personas, perdón. Se confirmó, primero se dijo 10, después 9. Ahí va a estar Putin, que es el, el presidente de Rusia en esa, en esa ciudad. Eh, en, un, en una jornada de trabajo oficial que iba a tener hoy bueno, iba a estar, iba a estar Putin, se, se produce este, este atentado en una de las estaciones de subte de, de San Petersburgo nueve muertos, así que bueno después vamos a también ampliar esta, esta cuestión cuando se producen estos hechos ¿sabes? Hay, eh, hay, se extreman las medidas de seguridad en aeropuertos, en trenes en subtes, en todo, en todo el mundo, vamos a, a informar más tarde sobre estas cuestiones Bueno, ¿qué más? Información de, de, de los últimos, últimos minutos, de las últimas horas. Eh, sigue la investigación por las propiedades. Cada vez eh, que parece, Cristina aparece la Vera, cada vez le aparecen más propiedades. Ayer en el programa de, de Majul eh, se informó que hay unas denuncias por unas 14 propiedades que Cristina tendría sin, eh, sin declarar. Son 11 departamentos, dos casas y un terreno en Río Gallegos que no habrían sido declarados ni a la FIP ni a la Oficina Anticorrupción. Eh, hay denuncias judiciales en este... En este, en este contexto Bueno, vamos a hablar uh, estuvo, hoy la, estuvo también la, Esta semana, estos, esta fin de semana Que pasó, quiero decir, la, la marcha De apoyo al gobierno De apoyo a la democracia, llamála como quieras Pero bueno, una, una Una importante concurrencia por ahí, no la que se esperaba Se esperaba Algunas fuentes del gobierno hablaban De dos o tres veces más de la gente que fue No, no importa las cifras, fue mucha gente Algunos dicen 100.000, otros dicen un poco menos bueno, Fue mucha gente a la eh, a, la, a la Plaza de Mayo en esto eh, que aparentemente fue una, una marcha eh, autoconvocada. En parte lo fue, pero sabemos que organismos oficiales estaban fogoneándola un poco. Después, obviamente que Macri salió a hablar de esta cuestión, a agradecer esta, esta eh, demostración de apoyo del, del, primero de, del primero de abril. Así que ahí fue, fue importante la cantidad de gente que fue, en el, con algunos casos con la bandera de defender la democracia, con otros casos con la, con la bandera de apoyar al gobierno. En todo caso, hubo, hubo un número importante de, de gente que se dieron cita en el obelisco y en la Plaza de Mayo el pasado sábado. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Tanda y volvemos rápido. Tenemos ley de emprendedores, tenemos más datos sobre el, el anuncio del gobierno de, de, esta, de esta mañana. Así que vamos a, vamos a, a darles mucha información en este solo negocio. Recuerden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 Yeah Solo negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos eh, vamos a hablar de la nueva ley de emprendedores, eso decíamos en el primer en el primer bloque de este, de este solo negocios estamos en comunicación con Esteban Campero que es subsecretario de emprendedores del, del Ministerio de, de, de Industria uno de los que, digamos, la, la Secretaría de, de, de Emprendedores de la Nación y de Pequeña y Mediana Empresa junto a la Asociación de Emprendedores de la Argentina son los que impulsaron esta, esta, esta ley que se aprobó La semana, la semana pasada. Esteban, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. Un gusto saludarlos. Bueno, igualmente. Esteban, sabemos de, de, Bueno, es una ley de la, que, de la que se viene, sobre todo desde ASEA, de la Asociación de Emprendedores. Ustedes también, desde que están en el, en, en el gobierno desde hace un año y medio, se le dio un pulso. Se trabó un poquito el año pasado con otras, con otras cuestiones, me acuerdo, con el tema de ganancias y demás. Había una promesa de que se iba a aprobar rápido, efectivamente comenzaron las sesiones ordinarias y se aprobó por unanimidad esta, esta ley. ¿Me contás rápidamente, para los que nos están escuchando, cuáles son los principales beneficios? Así es, dimos un gran paso el miércoles con la aprobación en el Senado. Se, se viene trabajando hace muchísimos años, primero a CEA, después se discutió en universidades y demás, y fue promesa de campaña del presidente Macri también, así que muy contentos de haberlo logrado. En síntesis te cuento, hay tres puntos clave de la, de la ley de emprendedores. Uno tiene que ver con el impulso y la creación de un nuevo tipo de sociedad, sí. la sociedad por acciones simplificadas, que tiene bastantes beneficios, pero la pregunta es ¿por qué nos planteamos esto? Simplemente porque en Argentina nos toma entre 80 y 90 días crear una sociedad, una empresa, es una locura. Esto es casi 20 veces más que otros países. Eh, por ejemplo, Chile, México, Colombia, lograron este tipo de sociedad por acciones simplificadas y lograron reducirlo a un día. ¿no? Es lo que queremos plantear, como posibilidad desde la creación de la Sociedad por Acciones Simplificadas en la Argentina, que nuestros emprendedores no tengan que perder tanto tiempo en los pasillos de la burocracia pública. ¿Qué permite la, la Sociedad por Acciones Simplificadas? Entre otras cosas, digitalizar libros y poderes, poder acceder a un cuit online en 24 horas, también a una cuenta bancaria. Hay otro punto que es clave también de este tipo de sociedad, que es que podés definir un objeto social amplio, es decir, sobre todo las empresas intensivas en conocimiento, industrias creativas que cuando crecen van identificando otros nichos de oportunidades. Claro, no tenés que circunscribirte a una, una cosa como... El, por ahí pasa ahora con las sociedades que son un poco más... Es más es amplio, pero es un poco más estanco también. Ahora es más amplio y otra cuestión, la barrera de entrada también es baja porque el capital que hay que poner para crear una sociedad por acciones simplificadas es de dos salarios mínimos vital y móvil, ¿no? lo cual llega más o menos a mil pesos y bueno... Estas cuestiones creo que van a acelerar los trámites, van a, a permitirle al emprendedor no perder tanto tiempo y como decía, no estamos planteando algo que alejado de la realidad argentina, ni de Finlandia, ni de Suecia, sino lograr ni más ni menos lo mismo que lograron países de nuestro eh, continente, México, Colombia, Perú lo está discutiendo ahora. Chile y bueno, Argentina no es menos, tenemos un inmenso talento en cada rincón del país con los emprendedores y queremos que su tiempo lo inviertan en mejorar sus propuestas de valor, ¿no? Bueno, de bien, Esteban, est estamos hablando con Esteban Campelo, subsecretario de Emprendedores y, y Pequeña y Mediana Empresa eh, de la Nación. Esteban, a ver, hemos leído bastante en esto, vos bien dijiste, se aprobó el miércoles, el miércoles pasado, está más o menos en, en los medios, en los portales, en los diarios, el tema de los, de los beneficios. Te voy a hacer eh, alguna pregunta más, más que tiene que ver con la implementación de esto. Sí. ¿Esto está vigente ya? Porque obviamente es una ley. ¿Falta la reglamentación o ya está la reglamentación? No, la reglamentación la vamos a lograr en los próximos 60 días. Okay. En el mes de mayo vamos a estar impulsando la primera etapa, que va a incluir a la provincia de Buenos Aires. Y después, durante todo el año, vamos a ir sumando todo el territorio nacional. Este año va a haber Sociedad por Acciones Simplificadas en la Argentina. Así que, bueno, trabajando muy fuerte con nuestro equipo para poder lograrlo rápido. Bueno, vamos a, imaginemos que la reglamentación en este plazo se, se cumple, obviamente, que se sale en el boletín oficial, que esta, esta ley está, está reglamentada. ¿Cómo es la implementación, esta, esta idea de ventanilla única para, ulti para muchas cuestiones, no sé si para todas, pero por lo menos para buena parte de la, de la formación de estas, eh, de estas nuevas sociedades de, por acciones simplificadas, ¿cómo se va a implementar operativamente? Bueno, desde un portal se va a poder acceder a todos los trámites y poder eh, llevarlo digital, de manera digital y poder hacerse con este tipo de sociedades. Esto es un gran paso en lo que tiene que ver con la interacción del ciudadano y la administración pública, no solo desde el punto de vista de la creación de una empresa, hay un montón de cuestiones que hacen al, al funcionamiento de una compañía que seguramente la ley no la va a resolver. no Hay muchos trámites que son locales, provinciales y demás. Sí, también estamos poniendo en la discusión y sobre la mesa una cuestión que hasta, en la, hasta ahora en la Argentina estaba ausente, no que es cómo mejorar justamente esta interacción, cómo hacerlo más simple, cómo hacerlo más fácil para que los emprendedores no tengan que perder tanto tiempo. ¿no? Bien, bien, perfecto. Y, y, y otra cuestión que tiene que ver con las, con las normas de, de, de seguridad que va a tener esto. Obviamente, una, una pregunta que surgió el otro día con, unos, con amigos que por ahí no tienen... Eh, están más del lado de, de, de los emprendedores que del lado de, de la parte periodística, en este caso. Decían, bueno, pero ¿cómo va a ser, por ejemplo... de, de, de, de algo tan rápido, ¿no? Que se forma tan rápido, que se constituye una sociedad tan rápido, ¿qué qué normas de seguridad va a tener? Digo, po, alguno puede pensar la pueden usar para para hacer algún tipo de para para delinquir, digo extremando las, las las opciones, ¿no? Pero digo, ¿qué normas de seguridad va a tener esta esta creación de empresa para asegurarte que está hecho con con fines eh, eh, con, con con buenos fines? Mira, las mismas normas de seguridad que tiene la creación de cualquier sociedad en la Argentina, o dicho de otro modo, para poner, vuelvo a poner el ejemplo de México, ¿no? Que se debate con el narcocrimen permanentemente... No quería ser una opción tan extrema, pero ponele que sea algo que tenga que ver con, con alguna cuestión ilícita. Bueno, eh, tuvo un solo voto en contra en el Parlamento Mexicano, el proyecto de Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Y por qué? No. Porque, en definitiva, garantizando las mismas seguridades que plantea cualquier modelo, no debería ser la seguridad una de las causas para que tengamos que hacer 14 trámites. No, obviamente, no. obviamente. Y, y que tampoco te garantiza nada hacer 14 trámites, Exactamente, obviamente. Exactamente, por eso. Muchas veces le vamos sumando... Trámites. Nosotros desde el Estado, lamentablemente, somos capaces de pedirle al emprendedor hasta tres veces el mismo trámite de un papel que seguramente generamos nosotros, ¿no? Sí, sí, eh, de, de, es de una cierto. primera interacción, Doy primer fe. pedido de información que Doy ya ¿no? Así que, bueno, el tema de seguridad, sí, obviamente va a haber que ponerle mucho, mucho foco, mucho ojo, pero como es en cualquier tipo de sociedades, Nosotros creemos que esto va a ser un, un gran avance. Las leyes no crean emprendedores, eso está claro también, pero el ayudar a que las condiciones del campo de juego mejoren, a marcar mejor las, las líneas, a poner las redes, los arcos y demás no es un detalle menor a la hora de empezar. No, además, todas las todas las, eh, eh, las eh, eh... Las estadísticas, siempre hablamos con la gente del IAE, lo que es el GEM, el, el, el monitor global de emprendedores, hablan de las, de las buenas condiciones y por lo menos el empuje en principio que hay del, del, del, del GEN emprendedor en, en la Argentina, con lo cual se supone que si eso se traslada a un beneficio para la hora de constituir una sociedad, eh, va a redundar en más empresas, en más pymes y en más emprendedores, en más emprendedores que se deciden ¿no? a hacerlo. Por, por eso, Sebastián, por lo que decís, eh, quería contar el otro punto de la ley que es, Tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Con cómo desarrollar la industria del capital emprendedor. Ahí hay una pata de crowdfunding que entra a jugar también. Hay una pata de crowdfunding que es clave, el financiamiento colectivo, estos portales que te permiten subir un proyecto o, o tu empresa y que permiten también que inversores como vos y como yo puedan comprar parte de la compañía. La verdad que está teniendo un impacto positivo en la mayoría de los países. En Argentina había un vacío legal y, bueno, la ley también toma esta parte como una cuestión esencial. Queremos que más argentinos puedan invertir en talento argentino, ¿no? que el dinero no solo se vea como una posibilidad de inversión en, en, en el banco o en ladrillos y demás, sino que también los puedan conocer propuestas de valor de emprendedores que realmente pueden llegar a hacer negocios. Y por el lado de los emprendedores, que también los ejercite a abrirse al financiamiento privado, no generar una dependencia de financiamiento público, siempre es bueno estar atentos y ver si podemos conseguir algún socio, algún inversor para nuestras propuestas. ¿Y además de esto va a haber líneas de financiamiento público asociadas a la, a la nueva ley? Sí, por supuesto, en un abanico amplio que va desde fondo semilla, que es una herramienta que tenemos, es un préstamo tasa cero, hasta 150 mil pesos. Contémoslo a la gente, el fondo semilla es el fondo inicial-inicial, lo que, lo que te permite hacer el puntapié. Es lo que nosotros decimos la mejor herramienta para transformar tu idea en una empresa, que para presentarte en fondo semilla no hace falta que ya la tengas constituida, sino lo que haces es justamente plantear que necesitas dinero para un prototipo, para llevar adelante una idea, y nosotros seleccionamos a los mejores y les damos este préstamo hasta mil pesos. Tenemos el PAC Emprendedor también, que es una línea de aporte no reembolsable, hasta mil pesos. Y la ley también incluye otra cuestión que era inédita en la Argentina, que es la posibilidad de crear los primeros fondos de capital emprendedor. A ver, ¿cómo es? Del mal, del mal llamado capital de riesgo. Digo mal llamado porque en inglés viene de Venture, que es, es aventura también, no es solo riesgo. Y que va a permitir con la creación de un fondo fiduciario la posibilidad de armar este año tres fondos de hasta 30 millones de dólares por fondo, de coinversión público-privada, es decir, invitamos a privados a que coinviertan con nosotros en estos fondos, y estos fondos van a estar invirtiendo entre 6 y 10 proyectos por fondo, es decir, para proyectos de alto valor de conocimiento que están esperando una inversión entre 500 y 1,5 millón de dólares, sí. y quien selecciona estos proyectos es un manager privado que también seleccionamos por concurso, es decir, nosotros desde la administración pública no somos los más idóneos para identificar a las próximas empresas dinámicas de la Argentina. Y esto va a desarrollar toda una industria del capital emprendedor en Argentina. Va a traer inversiones de afuera, tenemos muchísimos interesados que conocedores del talento argentino, de los casos de Globan, Mercado Libre, OLX, Despegar y tantos otros, están interesados en sumarse a esta iniciativa, que es similar a lo que logró Israel hace varios años y lo hicieron tan conocido, tan distinguido en todo el mundo con emprendedores. Lo mismo que hizo Chile, parecido a lo que está haciendo Colombia, Nosotros creemos que Argentina tiene el talento como para poder jugarse por estas herramientas para lograr más y mejores empresas, más y mejor empleo, que es lo que queremos desde el Ministerio de Producción. Esteban, la última. ¿Hay un límite de edad para esto o puede aplicar cualquier persona? ¿Hombre, mujer, edad, cualquier edad? Muy buena pregunta porque toda la literatura está y todo el trabajo de emprendedores por lo general está sesgado a los jóvenes. Y está asociado a la, al, al joven no, emprendedor. Sí, nosotros ahí no le ponemos ningún límite. Creemos que hay enorme talento en todas en toda las generaciones y ahí estamos abiertos a, a que las propuestas sean buenas y ayudarlos a fortalecerlas. También lo último que quería contarles es que desde la Academia Argentina Emprende, un programa que tenemos acá desde la Cepime, venimos generando formación, asistencia técnica y seguimiento a muchísimos emprendedores. El año pasado capacitamos 45.000 personas de carácter presencial. En las próximas dos semanas estamos lanzando nuestro portal. No, hace, no lo hacemos solo, lo hacemos a través de diferentes organizaciones, universidades, municipios. Y bueno, creo que esa parte también es importante que el Estado cumpla un rol, ¿no? El seguimiento, la asistencia técnica y la capacitación. Bueno, te agradezco mucho, Esteban, por la comunicación. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Que Tengan buenas tardes. Gracias. Un saludo. Esteban Campero, subsecretario de Emprendedores y Pymes de la Nación. Escuchemos un temita y volvemos con más Solo Negocios. De soy Si estoy acá o me caí de un planeta Como un cometa nadie vio Ah, Me ves a mí, crees que soy yo Hablas de Sabes weet je wie quien en Ame, wie noemt si de la verdad. Wie ben Cuánto placer puede darme el dolor como el amor de los desconocidos. Ah, me geven? Hoe lang is het? Wat voor plezier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 Bueno, volvimos, 19.4, la temperatura y la sensación térmica. Estaba bajando de a poquito, se ven las nubes. No va a llover, dice el servicio meteorológico el día de hoy. Pero bueno, nubes, por lo menos acá en el barrio de Palermo, lo que vemos por la ventana generosa, porque la verdad se ve un pulmón y vemos bastante cielo. Más o menos, me dice Belén. No te saluda Belén hoy, ¿no? Estuvimos apurados, no te dije buen día, buenas tardes, buenos mediodías, nada. Horrible como el día, me acusa Belén. Y se ríe, bueno. Está muy elegante, Belén, hoy con una camisa rayada. ¿El pelo más oscuro puede ser? No. No, me dice. Bueno, yo también. Bueno, ¿qué querés? No sé. No me doy cuenta. Viste cómo, ¿viste cómo soy. Bueno. Estamos en comunicación con la gente de, de, de la línea moto. Ustedes saben moto. La ex Motorola, que sigue siendo Motorola en Argentina, pero que ahora es de Lenovo. Bueno, ya, ya se los contamos muchas veces acá en, en, en, en, en, en Solo Negocios. Hicieron un anuncio... Muy importante, la, hace, hace, algunos, hace algunos días con un, con un nuevo equipo. Queríamos hablar con la gente de, de Motorola Argentina para, para que nos cuenten un poco de, los, de sus nuevos productos, de los lanzamientos, de cómo ven un poco la, la industria móvil en, en el país. Para eso estamos en comunicación con Martín Errante, que es gerente de producto de Motorola Argentina. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebas? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo, el equipo? todo bien, todo bueno, bien, por suerte, muy contento Bueno, muchas gracias Bueno, hablamos, si depresa arrancamos Hicieron una presentación hace pocos días de, de, la nueva, de, la, de la nueva línea G Una línea muy exitosa en Argentina Una línea de, de gama media, por decirlo de, alguna, por decirlo de alguna manera Pero con teléfonos eh, muy, muy vendidos y muy queridos por la gente Es una de las líneas eh, de ese segmento eh, De smartphones más vendidos acá en, en el país, ¿no? Sí, es correcto. Mira, la semana pasada, eh, el martes, lanzamos, anunciamos en Argentina la quinta generación de Moto G. ¿El G5? Sí, el G de quinta generación. Eh, como vos bien decís, fue un smartphone exitoso en todo el mundo, es el smartphone más vendido de Motorola en todo el mundo, y acá en Argentina fue un éxito desde que lanzó hasta hoy también, desde que lanzó la primera, la, la primera generación hasta hoy en día, ¿no? Sí. La verdad es que... ¿Viste? Lo, que, lo que Moto G propone, y hace real, no solamente propone, hace realidad, es permitir un teléfono accesible de gama media, pero con valor de gama alta. ¿no? Son teléfonos muy, muy bien plantados en lo que es funcionalidad y estética también. Con todas las prestaciones de un teléfono más tirando a premium que a gama media. O sea, sería un Correcto. teléfono con buenas prestaciones a un precio de gama media. Sí, sí, así es, así es. ¿Viste? Esa siempre fue la, la propuesta de valor de Moto G y una vez más se hace realidad con esta quinta generación. Con el, con el lanzamiento de esta línea pasó algo muy interesante en la presentación, que es que ustedes hicieron un, un relevamiento a nivel global de qué quiere la gente con, con, con los eh, cuando, cuando compra un teléfono. O sea, en lugar de, de, de tratar de, de, de imponer alguna tendencia, fueron a preguntarles qué querían. Ahí la variable precio, obviamente, es una variable importante, pero más allá de eso hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que espera la gente de las características del teléfono. ¿Me contás alguna de esas de esas características? Sí, sí, mira, eh, en primer lugar creo que es súper importante ese, relev ese relevamiento fue a nivel eh, global, no. O sea, tuvimos 12.000 respuestas, o sea, escuchamos mucho a la gente y eso va en línea con nuestra manera de diseñar. no. Nos gusta eh, tratar de resolver las cosas que la gente necesita que le resuelvan ¿no? para, que, para que el producto tenga sentido. Entonces una de las cuestiones es, si vos le preguntás a esta gente, el 75% de ellos dicen que en su próximo smartphone, smartphone quisieran tener prestaciones de gama alta. Pero a su vez, el 71% dice que no quisiera pagar de más. Claro. ¿No? Entonces, entonces ahí es donde Moto G tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque va justo a atender las prestaciones que, la, que las personas consideran que tienen que estar en un smartphone premium. Entonces, algunas de esas prestaciones son, por ejemplo, la batería. ¿no? Entonces, eh, en el tope de lo, de, de lo que la gente elige, eh, se encuentra la, justamente la, la autonomía que el teléfono te da, que te llega al final del día. ¿no? Moto tiene una tradición en ese sentido, los teléfonos duran mucho, y Moto G5 en particular, no solo te ofrecen los dos, el G5 y el G5 Plus, batería para todo el día, sino que a través de carga turbo y carga rápida, respectivamente, eh, nada te ofrecen que si vos le diste demasiado uso en ese día, o le, lo usaste más de la cuenta, bueno, tenés... Eh, una manera de que en pocos minutos tenés mucha más autonomía. Claro, la carga turbo implica que lo enchufás y en 10 minutos tenés un par de horas de carga. Sí, de hecho, eh, el Turbo Power, la carga turbo que aplica el Moto G5 Plus, si vos lo enchufás 15 minutos, tenés 8 horas de autonomía de uso promedio extra. Ah, bastante, bastante más sí, que un par de horas. ¿o en, en el tiempo de un café salvás prácticamente el día de trabajo, ¿no? Claro. Es, es, es mucho. Bien, bien. Bueno, por el resto lo, lo, lo estuve viendo al teléfono, la verdad que como, como es decíamos, como decíamos al principio es un, es un, eh, eh, es un equipo que tiene, eh, que tiene un, el precio, ¿me recordás de los dos modelos? Sí, eh, nosotros lo lanzamos con una promoción, eh, lanzamiento de 7999 para el Moto G5 Plus y 4999 para el Moto G5. Ok, okay bien, bien, de, bien de, de, de, de, gama, de gama media los precios. Eh, vos... Bastante lejos de por ahí otros que son, que son muy caros por ¿no? La propia línea vos... de, de alta gama de moto Y, otras, y otra, de otras marcas que son Estamos hablando de por lo menos eh, Por ahí hasta tres veces más lo que valen estos, estos, estos equipos Sí, sí, tal cual Fíjate que el Moto G eh, 5 El Moto G de quinta generación Tiene un procesador de 8 núcleos Tiene una pantalla Full HD de 5 pulgadas Que te da 441 píxeles por pulgada Eso parece muy técnico Pero el, el tema es La resolución, la densidad de píxeles, la densidad de colores que vos ves ahí Es súper es amplia, sí. es hiper nítida No lo encontrás en, lo, en los que están en el mismo estante, ¿no? en, la, en la misma gama de precios Bien, estamos hablando con Martín Arrante, que es gerente de producto de, de, de, de moto en Motorola Argentina eh, Martín, hablemos un poquito de, de, de la industria ¿Cómo, ¿Cómo es el mercado, el mercado, el mercado móvil en, en, en, en la Argentina? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que está muy bien, está incluso recuperándose, ¿no? Eh, el consumidor argentino siempre va medio que a la vanguardia de la región en lo que es el consumo de, de smartphones. En, en Argentina nosotros vemos un, un mercado en, en recuperación respecto de smartphones. Bien, bien. Bueno, una de las noticias que impactan en el mercado es el anuncio de la llegada de iPhone a... Al, al, mercado, al, al mercado local la vuelta, porque en realidad estuvo antes, pero digo después de todos los problemas que sabemos que hubo con el tema de las importaciones y todo lo que fue el tema de la fabricación, que eso sigue estando en Argentina. Bueno, ahora se abrió un poco la importación para, para algunos productos y eh, hace también pocos días se anunció la llegada oficial de, de, de, de, de nuevamente de iPhone en algunas, eh, con algunas operadoras y con eh, Con un operador en principio y en cadenas y en algunas cadenas de retail, las más importantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eso eh, desde la competencia? La llegada de este jugador importante a nivel global que vuelve a la Argentina. Mira, es un jugador importante a nivel global, eso es cierto. Eh, hay que considerar que el mercado para Argentina para ese tier de productos es muy pequeño. ¿no? O sea, Hablas de un de un producto que está mil pesos para arriba, aproximadamente. Sí, no, sí. no estoy en el fino de los detalles, pero estás entre mil pesos. Sí, entre 25 y 30, por lo menos va a estar seguro. No se sí. sabe todavía, no están los precios anunciados, sí. pero eso es lo, por lo menos lo que, lo que sabemos que ese va a ser el precio. Claro, ahí en contrapartida, Motorola tiene una, una estrategia que yo creo para la, para la gama alta que es única en la industria. Nosotros tenemos una, una plataforma que se llama Moto Z, El primer, el primer integrante de Motoseta fue el Motoseta Play que la lanzamos a finales del año pasado. El año pasado. El 2016. teléfono que viene, lo contamos acá, que viene con, con, eh, con, con accesorios modulares. El teléfono al que le enchufás, entre comillas, el, el proyector, el, el parlante, la cámara, la cámara, la cámara de fotos Hasselbart. Es un teléfono, como vos decís, de gama alta con mucha prestación. Claro. De hecho, lo que, lo que Motoseta te permite, la plataforma Motoseta te permite, es que vos, eh, simplemente por... Por proximidad, le adicionás un módulo. que Una vez que vos lo adicionaste, parece que está completamente integrado al diseño del teléfono. No es algo que te queda colgando del teléfono. ¿no? Como viste, la, uno tiene la idea de las baterías que la, te queda colgando abajo y entonces hablas más tiempo. Sí. El cargadorcito ese, no, nada que ver. Eso, no, no, se ensambla directamente a la parte trasera del equipo. Y te queda totalmente integrado. Y te ofrece una funcionalidad que el usuario de gama alta no encuentra en, en el resto de la industria. Por ejemplo... Bien. Que vos puedas integrarle un módulo a la gama alta y que puedas tener un proyector de 70 pulgadas en tu teléfono no tiene, digamos, no, no tiene, para, no tiene paralelo hoy en la industria. ¿no? Entonces, nosotros creemos que la experiencia de gama alta va a venir más de ese lado. Vos fíjate, eh, el Moto G5 Plus que lanzamos la semana pasada y que es gama media, ya te digo, tiene procesadores de 8 núcleos de 2 GHz, tiene pantalla Full HD, tiene una cámara con Dual Autofocus Pixel, o sea, es... Lo más, lo, lo más relevante en cámaras que hay, más o menos en el día de hoy, y está en una gama media. Sí, claro, claro, Entonces, perfecto. Pará, Martín, te me fuiste un poquito del tema, del, tema, del tema de Apple, más allá de que no, no te quiero hacer hablar de la competencia. ¿Creen que va, que va a dinamizar un poquito la, la, la gama media o es algo muy, muy de nicho para muy pocas personas que lo van a comprar localmente? Muy no, lo... bien, digamos, eh, a ver, es de nicho, creemos que es de nicho, eh, por los valores que estamos, que estamos hablando. Eh, nosotros creemos que la, en la medida que haya más competencia es mejor, ¿no? la gente tiene más posibilidad de elegir, eso es mejor estamos súper listos para, para esa charla para competir, está bien, perfecto sí, sí, sí. bien, bueno, Martín, te agradezco mucho por la charla, ¿eh? te mando un saludo bueno, también. bárbaro, un, un saludo para vos también Abrazos. Dale un abrazo, hasta luego hablamos adiós, con Martín Errante, gerente de producto de Motorola Argentina, interesante lo que piensan de, de, de, de Apple y su desembarco lo que nos contaban de los modelos del G5 del Moto Z Plus y demás, eh, Muy interesante saber en qué andan las marcas del mundo de la telefonía móvil. Algo que nos entusiasma y que nos encanta contarles de vez en cuando acá en Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Negocios Web en Twitter y www.solonegociosweb.com.ar en Internet. Ya volvemos. Auspicio, este programa. One, two, three, con 4G, lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Get Auspicio, Banco Provincia.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 Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Auspició este programa. Claro, es simple. Radio Lev. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, Aquí. nada es personal. Son... Solo Negocios. Volvimos, último bloque en este Solo Negocios. Vamos a hablar de inversiones. Estamos en comunicación con Mariano Sardanz, que es el CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Bueno, me bien. alegro. Eh, eh, yo veía un documento que, habías, eh, que, habían, que habían emitido desde FDI que tenía que ver con las LETES, con las, con las letras del tesoro que están muy de moda por el tema del blanqueo. Vamos a contar a la gente que esté por ahí empezamos a hablar de letes, de Levax, de acciones y demás. No te asustes si estás del otro lado, porque es, es medio engorroso, es un lío. Pero la verdad, presta un poco de atención porque en realidad son opciones para ahorrar y no grandes sumas. En el caso de las letes, bueno, vamos a hablar en especial porque tiene que ver con dólares y, con, y se está usando para el blanqueo esa parte. Pero lo demás... Y por ahí la LEVAC, ¿te parece complicado? Pero bueno, es una opción por ahí en lugar del plazo fijo, una herramienta que estás más acostumbrado a usar. Y vamos a hablar de acciones y vamos a ver, ¿te sobra un manguito? Bueno, la gente de FDI, ahí con Mariano eh, que está en, en, del otro lado de la línea, nos, va, nos van a contar un poquito cuáles son, hoy por hoy, las, las opciones. ¿Te parece, Mariano? Sí, fantástico. bueno sí, ar... la, la... Lo que hay que tratar de desmitificar este tema de las inversiones financieras... Claro, pero mira, arrancamos y tiramos levax y todo y la gente sale corriendo. Pero bueno, no importa, despacio porque es interesante y la verdad es que muchas veces te ayudan a mantener eh, tu ahorro, a, a, a empatarle o, o ojalá ganarle a la inflación y son opciones que te, te ayudan a tener un, un manguito ahí que estás ahorrando, eh, que, que rinda un poquito más, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, la lete es... Una colocación que hace el gobierno nacional, ¿sí? es, un, es un título que emite el gobierno nacional de cortito plazo, a 90 días, 180 días, 270 días, hasta un año de plazo, que se puede comprar tanto en pesos como en dólares. Claro. La buena noticia para los, los que quieren comprar en pesos es que cuando eh, y compran la lete en pesos, la compran a un tipo de cambio más o menos 30 centavos por abajo el tipo de cambio que se consigue en un banco. Claro, exacto. Entonces no solamente está esa gran ventaja de comprar un dólar mucho más barato, sino también la tasa que te paga la Lete en el mientras tanto. Mientras tanto tenés el título. Claro, ¿y cuánto paga hoy, por ejemplo? Muy, bu muy buena pregunta. Bueno, a ver, la Lete, eh, eh, la última licitación, la que se dio la semana pasada a tres meses pagó 2,65% anual. En dólares, obviamente. En dólares. Claro. O sea, vos la compras en pesos o en dólares, pero te entrega dólares. Claro. ¿Sí? Eh, lo importante es que cada vez más personas, entre ellas mi mamá, maestra, mi hermano arquitecto y mi hermana eh, médica, cada vez más están poniendo los dólares a trabajar porque recordemos que en Estados Unidos también hay una inflación, ¿sí? se proyecta en el próximo 5 años una inflación anual del 1,25% anual, con lo cual el dinero que vos tengas ocioso sin trabajar en una caja de seguridad y demás, en 8 años al 1,25% anual de inflación vas a tener menos 10, o sea, si tenés 100.000 dólares, esos 100.000 dólares en 8 años, años, perdón, ...van a, va, va a tener el poder adquisitivo de 90.000 dólares. Claro, te come 10.000 dólares en ese, en ese periodo de tiempo. Exactamente. Entonces la clave es colocar la plata... ...que esa colocación rinda lo máximo posible... ...y en el caso de las lites eh, esa, ...esa inversión, eh, eh, no, esa renta que vos ganás... ...está exceptuada al impuesto a las ganancias. Y la posición en esa inversión... ...al cierre del año, el 31 de diciembre... Tampoco, bien, tampoco pagas bienes personales. O sea, ni ganancias ni bienes personales. ¿Pasa lo mismo con las LEVACs o no? Exactamente lo mismo. La LEVAC, a diferencia de la LETE, que es emitida por el Gobierno Nacional, la LEVAC es emitida por el Banco Central. claro Hasta hace un par de meses, las licitaciones de LEVACs eran todas las semanas. Ahora pasó a ser mensual. Una vez por mes, correcto. La de LETE, me olvidé de decir, que es cada 15 días. ¿sí? Entonces, te eh, decía, la LEVAC... Es un título que emite el Banco Central y está denominada en pesos. Hay que invertir en pesos. Claro, es una opción más al plazo fijo en pesos, ¿no? Le gana de sobra el plazo fijo en pesos. Aparte, está emitida por quien tiene la fabriquita de los pesos, que es el Banco que Central. Que es el Central, claro. Te paga mucho más tasa. Eh, y, y otra cosa muy importante. Eh, si querés, la compras hoy y la vendes en 15 días. Claro. ¿eh? Cosa que con el plazo fijo no puedes hacer. Bien. La Lebac tiene liquidez, que es una cosa fundamental. Bueno, a ver, y pará, yo... hagamos, hagamos un, un, una, un repaso. Si yo tuviera, por ejemplo, plata en Levax hoy, ¿no? Ponele, no sé, mil pesos, y, y tengo que renovarlo. ¿Me conviene renovar en Levax o me conviene pasarme a letes en este caso? ¿Cuál, ¿En qué escenario cara cada bueno, cosa? Ahí tiene que ver la perspectiva que hay del tipo de cambio futuro. Porque si una, una inversión es en dólares y la otra es en pesos... ¿Sí? yo pasaría de pesos a dólares y estoy muy asustado de que suba el tipo de cambio. Claro. Sí. ¿Qué es lo que no hay este no no no hay previsiones que eso suceda. La expectativa es como mucho si puede subir a 17, 17 y medio. Pero no no hay escenario de disparada en principio, ¿no? a priori Mira, el tipo de cambio está totalmente liberado. El Banco Central hace muchos meses que no interviene en el mercado de cambio. Entonces, el tipo de cambio y el dólar como está es lo que es, Sebastián. Entonces, hacer previsión, hacer especulaciones como se hacía antes porque estaban obligados los exportadores a liquidar las divisas. Hoy los exportadores no tienen obligación de entrar la plata. Y el Banco Central tampoco sale corriendo a comprar o vender de, para mantener el, el tipo de cambio. Excelente tu apreciación. ¿Por qué? Porque en cualquier país normal saben que comprar artificialmente dólares tiene una contrapartida gravosísima. Claro. Para el Banco Central sería inflación. Claro, Ahora, pasa. si el Banco Central le pide ayuda al, al Banco nacional, al Ciudad, al Provincia, esos bancos pueden tener un quebranto o un costo de oportunidad. Entonces, en cualquier país normal se sabe que hacer subir el tipo de cambio en forma artificial... Eh, las consecuencias son malísimas. Bueno, volvamos ¿eh? a los escenarios que ¿qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, digamos, mientras uno suponga que el dólar no va a subir y que no va a haber nada por el estilo, por ahí te conviene tener una LEVAC que es como un plazo fijo, pero que te da unos puntitos más de tasa, ¿correcto? En pesos. Claro, hoy la, la LEVAC a 30 días te está pagando un 22%, pero cuando vos haces, la recapitalizas re, mensualmente cada 30 días, sí. lo que pusiste más el interés, A fin de año, después de 12 recolocaciones, esa tasa salta al 25%. Eso es una cosa muy importante. Eso se llama el efecto de la tasa compuesta, el interés del interés del interés. ¿Sí? A ver, pará, repasemos porque la persona que nos está escuchando, si vos tenés, eh, renovás 12 veces tu tasa de, de, tu Tulevac, o sea, más allá del, del, del interés que te va dando... si. ver, saca... el primer mes colocaste 100 mil pesos. Sí. A final de mes te dio... 100.000, 102.000. Cuando recolocas esos 102.000 30 días más, ya después te dio 107.000 y así sucesivamente. Haciendo 12 recolocaciones, al 22 y monedita, que es lo que está pagando la Levac, sí. la tasa compuesta al final de año termina siendo un 25%. Mira vos, a, fin, ¿a final de año o a final del periodo de 12 meses? Al final, al final de, los, de las 12 recolocaciones. De las 12 recolocaciones, perfecto. O sea, claro, tenés que porque estar... ahí le va que son a 33 días, 30 días, 29 días. Y tenés, que, porque... y, tenés que, y tenés que renovar con el interés adentro, no podés sacar el interés. Claro, bueno, el efecto es, la, la, la realidad es, el efecto compuesto es recoloque los intereses. Vos también podrés usar los, los intereses y recolocás menos dinero. Está bien, pero ahí, ¿sí? ahí te, co te corre la tasa compuesta también o no? No. no, no, no. Bueno, ahí no, porque le sacaste los intereses y va de nuevo al 22. Claro, correcto, ¿eh? correcto. Entonces, ese es un tema fundamental. ¿Qué otra cosa es clave? La comisión que te cobran. Porque resulta que mucha gente se engañó o lo engañaron o combinaciones de los dos Que se, se, se metió en Levax, re contento en Levac pero de repente te, cobraron, te cobraban cada renovación mensual un 1%. Y te quedas casi al nivel de lo que es. Un, un puntito más, un poquito. Ganas gana mucho menos que el plazo fijo. Claro. Este 1% 12 veces es aproximadamente un 13% anual. Claro. 22 menos 13, ahí te la cuenta, te da un 10% más o menos. Y te, pero entonces, ¿cómo es el tema? ¿Quién te cobra la bueno, tasa? La clave es pelear la comisión, Sebastián. Claro. Hoy una comisión para Levax tiene que estar por abajo del 0.3% para empezar a hablar, ¿sí? Y eso ¿Y con quién lo peleas ¿Con, con el banco, con el operador de bolsa, con quién lo peleas con la sociedad de bolsa, con los bancos. A mí me gusta más o más abierto a la sociedad de bolsa que los bancos. Los bancos generalmente vienen a, viene la la orden del departamento o el director comercial dice no se le baja nada a nadie y listo para abajo tienen que respetar. Las sociedades de bolsa son mucho más abiertos, necesitan hacer negocios, con lo cual están mucho más proclives a bajar los costos. O sea, la yo clave le voy siempre... a la sociedad de bolsa y le pido 0,3% o nada. Es así. Y si no tenés otras 150 sociedades de bolsa. Perfecto. 150. Si, me co si te están cobrando, vos que escuchás al otro lado, para una renovación de Levax, por ejemplo, más del 0,3% mensual, eh, salí corriendo. Exactamente. Bueno, perfecto. Mariano, muy interesante, vamos a volver a hablar, se nos está terminando el programa, así que te dejo, vamos a hablar, te voy a, te, me comprometo a llamarte en, en, en un par de semanas y hablamos de acciones, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. Te mando un saludo. Igualmente a ustedes. Gracias a por la saludo. charla, hablábamos con Mariano Sardanz, que es el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. Muy interesante, Letes Levax, insisto, por ahí mareo un poquito... Pero son opciones que tenés muy... Incluso algunos bancos desde tu home banking te dan la opción de comprar eh, alguno de estos instrumentos. No tenés que irte a una, a una casa de bolsa que tampoco es la muerte. Vas, haces un trámite muy fácil con el documento, algunos papeles que firmás y podés operar desde, desde internet con una casa de bolsa. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Recuerden, en Twitter somos arroba solo negocios web. Y tenemos una, una página en internet donde vas a poder escuchar este programa online dentro de un rato, compartirlo en redes sociales, ver links de cuestiones que, de los que hablamos en este mediodía acá en Radio LED, etcétera etcétera Esa página es www.solonegociosweb.com.ar Belén, gracias por la operación y la puesta en el aire en este mediodía. Nos vamos a reencontrar todos el lunes que viene a las 13 acá en Solo Negocios. Buena semana.